Whatsapp para saludos es 55-760-726-32 Voy hasta Nueva York y sí, ahí está Aarón Aarón, buenas noches ¿Cómo estás Aarón? Hey, buenas noches ¿A ¿Qué tal? Platíqueme Rosito <ríe> ¿En qué te ayudo? Este, mira, mi me, me gustaría hacerla hacérsela a mi mamá ¿verdad? ¿Cómo se llama tu mamá? Este, mi mamá se llama Lucila ¿Y vive en dónde? En Matrisco, Puebla Ok, es pop en Puebla ¿Y qué bromita para él? Ok, me gustaría decirles que, que bueno, que, que yo caiga en migración, ¿verdad? Que yo caiga en migración. Ajá. Y que, que me detuvieron y que, y que me van a dejar aquí encerrado por lo menos un año. ¡Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla! bla Marcamos. Hola, soy Sabrina Sabro y a todos los que no escuchan el Panda Show les voy a dar unos latigazos en la cola. ¡Uy, yo ¿cómo nos matamos? Las bromas en el Panda Show. <risa> <risa> ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién ¿Bueno? habla? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Bueno? soy yo. soy yo, aarón Pásame, pásame a, a, a mi madre, ¿bueno? ¿Sí? Pásamela rápido. ¿Bueno? ¿Bueno, madre? Bueno, flaquito, buenas noches, hijo. Madre, tengo un problema, madre. ¿Qué pasó, mijo? Madre, mataba la de agarrar inmigración, ma. ¿Qué? Mataba la de agarrar inmigración, jesco. ¡No te escucho! Te me acaba de agarrar inmigración, madre. ¡Júralo! ¡No me digas ah, mentiras, sí no me hijo. escucho Sí. ¡No me escucho qué, madre! ¡Sí, ya te escuché! ¡Ya te escuché, hijo! ¿Qué pasó? Me de agarrar inmigración. ¡No me digas, hijo! <risa> no me digas, madre. ¿Soy aquí detenido. La acabo de avisar a Arturo, pero... Ella, ella viene para acá, me dijo que, que le va a hablar a Olga. Sí, eh, sí, sí, mijo, sí. Es... Para pero... Ay, Miriam, no, Miriam, pues. ¿eh? Dice que me van a dar destruir un año, no lo crees. No, mi hijo. Dale más, dale más, dale más. No la llores, Lando, no llores, hijo. ¿Por qué te quiere que haga? cagas? Ya me cago la pinche chingada. No, no, no, no, no digas eso. Se acomoda, no, no, no. Sí. Que lo ganó ¿Sí? la migración. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? tu hermano? No, puta madre, ya ya ¿Qué? ¿Qué? chingada me no, cargó no, no, no, no, digas eso, flaco, por favor, no no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? no se no uno favor y todo y ya vamos a no se go please Sí, ya, que pinche, ¿no? Entonces, pues, él... no, no llores, sí. flaquito Te va a ayudar tu hermano dale, hijo. Madre, ¿Quieres que le hable yo a tu papá? No, no, no Le, le pasa al abogado para que le explique, por favor, ¿no, madre? Sí, por favor, hijo Estoy un poco nervioso, la neta No, no, no, no me llores, siento, flaco Sí, sí, ¿sí flaco ¿sí, Ay, sí. lloré, por favor, mi Vamos ¿Va a pasar al abogado, madre. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, flaco, pásamelo ¿Dónde el abogado? Yes. Bueno, Hello. Hello. Bueno. Hello how are you? Es que estoy habla es, no hablo inglés yo. Okay, okay, okay. Uh, yo hablo un poquito español. Sí, dígame okay. qué está pasando. Uh, bueno, uh, soy representado de la uh, inmigración. Sí. Uh, representado a Harold Haron. Bueno, uh, él uh, fue detenido. Sí, uh, pero. Uh, uh, ¿Y qué va a pasar con él? Ah bueno es, es problema porque so um no la primera vez que él uh, tiene que uh, estar de forma ilegal los Estados Unidos, you know um, y por consiguiente um, él tiene que ir a prisión. Pero por qué? Un year maybe un año, maybe dos años. No, no, no le haga eso a no, mi hijo. No, mi, postura es defenderlo. No, sí. no, no soy uh, el juez de inmigración. El problema es que ha estado por muchos años, sí, de forma no buena en los Estados Unidos. Y uh, yo he estado en los Estados Unidos. Yo estado en los Estados Unidos. Bueno, si yo estaba en yo USA, sabe que no es bueno ni permitido um, estar trabajando um, y viviendo en los Estados Unidos si no hay um, papers. Pero usted documents. sabe que es por mucha necesidad que uno Social. tiene. Ya, ya, ya, me es difícil que cerca de 13 millones de mexicanos mm. estén viviendo en el, en el oscuro, oscuros, oscuricismo um, pero es la realidad de lo que pasa y mm. las leyes son para cumplirlas. Y eso, yo no puedo cambiarlo lo único que puedo hacer es que eh, acortarle el plazo no, lo, lo, lo posible y después de que esto pase, él tiene que return to México, tiene que regresarlo a México, y si él vuelve a regresarlo acá y Daniel um, lo detienen le van a dar 10 años no, no, no por eso es no bueno venirlo para acá, y el problema fue que um, Eh, anduvo con amigos uh, tomando alcohol drinks okay y haciendo desastres en las streets okay sí sí you sí, know, sí. Um, y bueno se confió y llegó la policía y llamó inmigración y fue sí. okay sí um I'm sorry um, por favor Uh, es bueno que le diga que él cumpla con este tiempo y... si es puede... ¿De tiempo, um, un año? Maybe two years, I don't know. No. Sí, él, él tiene que pasar algo de tiempo para cumplir esta... Vamos a situación. No meter un año... Cariño. So, so sorry, really so, so oh. sorry, mom, so sorry. Um, le voy a hablar, por favor. Um, Va a ser lo difícil que yo vuelva a hablarlo con él por teléfono. ¿Y por, ¿por qué teléfono? no me lo reportan y el que se venga mejor? No porque él, él es reincidente, ha estado mucho tiempo legado en los Estados Unidos y él ya había firmado de no reincidencia, ¿ok? Y como yo no va a poder hablarlo con él en tiempo, por favor déles su cariño como madre claro, su bendición. Yo lo sé, pero. Okay, usted no se lo que yo voy a estar sufriendo un año. No, no. Oh, mi okay, one, one moment. come hey, on! Your mom in the phone. Gracias, gracias estabas tomando, hijo? Si sí, sí, no hubieras hecho eso, flaquito. ...¿cómo, ¿Cómo nos vamos a estar no, eso? no, no, no, no, no, no, no, no, no, qué no, no, no, no, no, no, no, no, ya, ya me papá... ¿y ahora qué vamos a hacer, hijo, sin yo comunicarme contigo? Tranquila, ya está tuyo, no, Ay, no ni un año, no, no, no, no, me digas eso, no, Sabes no, no, no, no, no, no, no, pero... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tommasi, no joo, va? No, pelkoon, mutta minulle on saavutettu, Oh my God. no Oh my goodness. Yo joo, joo, joo, joo, Me Mamá no llore, sí, mamá. Padre. Padre. Padre. <ríe> <Mami>. Hijo. Ah. <ríe> Por favor. Mami. Yo siento la que tengo te y te Madre. <tí> te <tí> te Hijo. Ya no yo. Hijo. ¿Eh? Doña Lucy es una broma, doña Lucy, es una broma, madre. Madre, es una broma, mamá. En paz. es una broma. Cuálta, no, mami. ¡Ah, mamá, esto se te hizo de yo-yo, ¿verdad? Es que, espérate, tú y yo estábamos en la broma Y de repente veo que se cortó la llamada Espérate, no digas groserías, por favor, no digas ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago? déjame ver, y yo Pero con eso como traigo dos, entonces empecé No, no, no, no, no, no, no, no No, ¿Por qué estás bien espalada? Es que te la regresé bien chido, eh, la neta pa... re... Yo, si leo con esta onda, pues, sí, qué andas de bromista? Andas de bromista, ¿Te, Ay, te la no, regresé, me te me te a perdonar, <risa> Oye, a ver, a ver, pero platícame un poquito el escenario Porque escuché, escuché, escuché, escuché gente ahí Que hay más elementos y lloridos, ¿Quién puede estar por ahí? y platícanos para saber eh, cómo enfrentamos. Mira. Okay, ahí está mi hermana Mariana. Ajá. Este me gustaría que te, que, para que se tranquilice y todo alguien dile que, que te pasa a su hija, a su hija que Mariana o alguien que esté por ahí, este, que ahora me comunicó que me dijo que usted tiene una hincha, que no sé qué, que pasen para platicar con ella. Oye, pero espérate, espérate, es que espérate, yo creo que, yo creo que nos tenemos que ir con cuidado. Mira, estoy bien, estoy viendo, estoy leyendo el, el, el, el, el Twitter. Y, y bueno, porque obviamente pedir la opinión de pues los más manchados que los notas sepan eh, panda, síguele Pero si hay un comentario en eso, no Digo, a lo mejor tú y yo no nos damos cuenta Porque estamos inmersos En que ya Ajá. le paremos la broma Porque tu mamá sí se ve que está sufriendo, güey Entonces, ¿tú, ¿tú quieres que, que la alargue, digo, yo no sé, pero yo sé sí mi preguntas, mi punto de vista, ¿a quién responsabilidad de que lo solicite? Yo creo que ya es momento de que lente le tantito, mamá, estoy bien, aliviana, al no sé, algo y ya le digas que es broma. ya no le, ya no charle más herida y limón a la sal de que no y me voy a quedar tres años, yo creo que hables con ella, mires cómo estás, la tranquilizas y le decimos que es broma. Órale. pero okay, okay, pero le pedimos dinero o no, porque me gustaría o no. Bueno, vuelvo a lo mismo. Aquí es responsabilidad de que lo solicita. Si quieres pedirle dinero, pues va, pero, pero es tu bronca y yo creo que nos tenemos que ya ir rapidito a alivianar esto porque ya, tu jefa de estar sufriendo, no se trata de eso. ¿okay? Órale, cara. Yo veo vale. Órale, si no, si no yo, yo la corto ahorita, órale, va Vale, por eso entras tú y yo Ay, entras como abogado. Marco, ahora las bromas en el panda Ay. show internacional. Las bromas en el panda show. A ver, vamos, ahí estamos. Este el efecto, efecto, efecto de que estamos acá. Sí, la roja. Hola, soy ¿Bueno? ¿Padre? ¿Quién habla? ¿Soy ¿Quién habla? ¡Hola, Soy tú? Qué ¿Quién chingados ¿Quién ¿Quién ¿Quién habla? ¡Que tu madre ya se, ya está ¿Quién habla? ¡Ya ¿Quién habla? me escabaste, ¿Quién habla? ¡A me escabaste, Lon! ¡A dónde me escabaste, Lon! me ¡Qué Aarons, owning произoiden a Sheran windapvetoja e isnittäin. Aarons! Aarons! Aarons! Essuuutamme! Aarons! Aarons! Aarons! Aarons! Jummmaroon, ajumma! Aarons! Aarons! Siin. Siin. Ja No, no, no, no, no. Ándale, hijo. Déjalo, no, no, para que no, no, no, no. aprendas espérate, quieres estar no, de manchado con tu mamá mira una cosa es una no, cosa y otra no, cosa no. es otra, quieres estar de manchado con tu mamá, todavía quieres pedir dinero y todo, siente ándele soquito loqui para que veas lo que puede pasar y por estar de manchado no, no, no. <laughs> bueno, mi, entonces digo con este aprendizaje marcamos a tu mamá, tú ya sabrás qué le que quieras de decir, así que adelante <risas> Marco, ah, la las de la bromas de la... en el panda show. <risa> <risa> Uy, acá cállate, panda, no te rías. <risa> bueno. Bueno. Mari Sí, Flaco. Mari. Mari, ¿qué pasó? ¿Marí? ¿Qué pasó, Manito? ¿Qué pasó con tu mamá? Pues ya te lo estoy tranquilizando, Flaco. Tú ¿Sí? tranquilo, Manito. Ojalá se solucionen las cosas. ¿Cómo? Dime cómo es. No te preocupes sí, como Mariana. No te no, preocupes como, ¿eh? No hay ¿Sí? Yo que te puedo. Ay, de... sí. ¿Eh? No sé hagan algo. No sé, no sé. Ahorita dice mamá que va a ir Olga, ¿no? ¿Qué va a ir? Sí, habló Arturo y me dijo que bueno, yo le hablé, le habló el abogado y todo y este y ya han dicho, la mandó el abogado y todo y ¿Y cómo se llama? Ya ellos vienen para acá, pues, con tu jefe y todo, pero pues, no tiene caso que venga Arturo, tú sabes, lo vayan a agarrar también. Sí, sí, no, Arturo, no, ni, ni mi papá, ¿mi papá también va? Sí, también ya están moviéndose y todo, no, ya pero... para acá, van para allá. Y... ¿Ya saben ellos, sí. mis primos, todos ellos? No creo, ¿verdad? No sé, no sé, no, no, no me interesan ellos también. Sí, no. no, entonces... No margen, el... no te... Ay, flaco, ¿pero dónde estabas y vi que hiciste comentarios todavía en tu face pues me, me fui a tomar y todo y salí del trabajo y mi amigo pues este te pasó un alto y, mm. y teníamos tomados y él pues ya salió ¿ves? pero yo no yo yo me quedé, voy a quedar aquí un buen rato ¿me entiendes? pero tranquiliza mamá ¿y, y tu me... amigo qué? ¿es de acá o es de allá? es de, es de México pero tiene papeles ¿me entiendes? ¿y, ¿Y él no te puede ayudar no, ni nada? no, no puede al contrario este ahora le debo dinero a él porque Está pagando él también un poco, me dijo que va a pagar y aparte yo le debo feria y me está pidiendo feria y, y con lo del abogado y todo. ¿qué ¿Por me qué te continuar? está pidiendo dinero a tu amigo? Por, porque es bueno, yo de por sí le debo al dinero y ahora ya se encabronó porque le quitaron el auto, que por mi culpa le quitaron el auto, que no sé qué, que ya sabes, un chico de mierda y ahora me echó la culpa a mí. Y bueno, ahora ni siquiera me quiere ayudar, ni salir de aquí, me dijo que hay un lugar que que no sé qué que por mi culpa, que por mi culpa le ficharon No, tú ni te sientes mal, sacadas, ese no es que amigo no quede, entonces. Ahora. No, pero pues que no manches, tú me voy a quedar aquí, ni siquiera el culero me hizo paro. ¿sí? No llores. Si ni, ni, ni, ni siquiera todo viene, ni siquiera todo viene, ya le hablamos ya hace como dos horas, ni me habla, ni siquiera nada. Ahorita, ¿no? flaco, yo también ya le mandé mensaje ahorita, no te preocupes, ahorita él ya va a ir, ya, no te preocupes, tú tranquilo y... Tú te Mira, tienes que... El, la, la, el, abogado, pues, el abogado, pues, este... ¿El, el abogado de la, Olga? No, no, no, muy independiente. Él lo, ella lo conoce, algo así, pero estoy sí, muy independiente. O sea, no lo conoce, ella conoce de abogado, y si me dio este número y porque yo le marqué, la primera que le marqué fue a ella, ¿ves? Uh -huh. y, este, y ella me dio este número de teléfono y se marcara y ya, vinieron y todo, me dijo que venía de parte de ella y todo, pero me dijo que hay una forma que de sacarme por lo menos en dos meses, ¿ves? Y pues quieren, quiere dinero, quiere 10 mil dólares. No, flaco. Pero si te sacan, ¿te van a mandar para acá o te quedas allá? Sí, me mandan en dos, en un mes tal vez. Dice que me muy rápido con 10 mil dólares, mueve rápido todo. Entonces yo estaba pensando en mi jefe o, o no sé qué hacer. O, no es lo sé, que ya no. le hablé a tu papá y dice que ahorita él viene, que porque tú puedes decidir si te, sal, te vienes o te quedas. Allá en la ¿El casa El problema no es ese Mario El problema no es ese de seguir, El problema que yo iba por, iba, iba a su... Tomado Estoy todavía algo tomado Íbamos con cervezas en el carro El chavo se pasó el alto Nos agarró la policía El y problema así, es ¿Y eso a ¿Qué Ajá. carta tengo para defenderme de mí? No, no tengo no. nada No tengo Yo ya me quedé Ya Ya está no, la no, pinche duda Se te ha de haber bajado Yo no, no sé Estoy bien espantado Ya no sé ni Qué chingado ¿no? No, Entonces, no te preocupes El Jorge. abogado El abogado me dijo que que bueno, que pues con feria, y no sé, no sé si mi si jefe quiere aflojar feria o, o algo, yo no sé, ¿me entiendes? Ya, a mí ya me cargó, ya, si yo ya me gusta a México, ya, si no, pues me quedo por lo menos un año, no sé, el abogado dijo que de uno a dos años, dependiendo, dependiendo de todo lo que se vaya a averiguar y todo, qué que se está haciendo aún y todo eso. No, pero, no, ¿por qué tu patrona no te puede ayudar? No, eso tendría que me va a ayudar y yo no estaba en el trabajo, yo estaba afuera y aquí ni, ni ha de saber, a ver, ahorita pues nos salimos como si nada, ella cuando se entere pues le va a dar igual, ya es uno menos, uno más, ya sí, sí. que ya se limpia las manos, ¿me entiendes? Sí, entonces es pues, uno de menos. No, entonces, ahorita, yo, ahorita va a venir tu papá a ver qué, qué dice y si es eso. O sea, qué va? Él, él a qué va? Qué, ¿Qué va a ayudar? ¿Qué va a ayudar a allá? Pues no sé, o sea, porque él me dijo y dice, ¿cómo está tu mamá? Le pues ella, ya te imaginarás, luego está. Está llorando, dice. Dile que se tranquilice. Dice, este, ahorita yo voy para allá. ¿Ella ya está mejor, está más tranquila. Pues sí, tampoco. Hey, Haron, Haron. I need the, the doc, sí. el documento de nacimiento. Ok, ok, yo le mire, mire, le paso mejor a, a mi hermano. Okay, por favor, abogado. Déjale, por favor, ¿no? Porque estoy muy, muy nervioso. No, no, no te estoy diciendo tonterías. No sé, con vale, te comunico, vale. Um, yo sí. creo que yo no estás nada nervioso. Um. Hello. Sí, bueno. Sí, sí. Hello, how are you? What's sí. your name? Mi nombre es Mariana. Nice to meet you. Sí. Um, eh, eh, hace rato hablar con eh, su mi madre. Uh -huh. um, mi español no es todo bueno. Sí, sí, sí. Eh, necesito um, el documento de nacimiento de Hyun favor Acta de nacimiento. Por favor, ¿es posible hablarlo con su mamá, yo? Sí, se la comunico. Okay, thank sí. you. Ya, ya te... Bueno. Hello. Sí. Uh, ¿Cómo está usted? Pues ya se imaginará cómo estoy. ok please, please. Necesito yo que esté tranquila. Claro que sí. Um hay algo muy importante que um, ¿cómo se lo digo su hijo sí. um, ha sufrido mucho sí. um, y ahorita hace unos ratos uh, yo le he dado unos consejos sí. y he tratado de hacerlo entender y darle unas ¿cómo se dice en español? no sé ¿moraleja? ok Entendimiento um, que hay cosas que no um, son buenas y cosas que hay límites en la vida. Okay? Bueno. Y, y su, su hijo no entiende. I don't know, no sé qué en la cabeza tenga. Y él lo sigue. Um, voy a ponerlo en la línea porque él tiene algo very muy importante que decirle. Okay? Sí. Por favor. Quiero pedírselo que esté tranquilo, todo está bien, ¿ok? Sí, sí, pues, sí, sí. ¡Ja! ¡Ay, qué malo! ¿de, Es malo. Tú eres bueno. malo. ¡Qué malo! Bueno. Sí. ¿Bueno, madre? Sí, mi hijito. ¿Ya no tranquilo, madre? Ya, hay un poco, hijo. Tranquila, no llores. Eh, no no salte, no va a ganar nada con eso, ¿ok? Yo lo sé que no, la quito No, Tú que... también no te pongas rebelde, flaquito, por favor, ¿sí? Tranquilo. Pídele. Tú tranquilo, okay, por madre. favor, hazlo por mí, flaquito, ¿sí? No, mi okay, madre, yo lo hago a por usted, más Tranquila. Claro. Sí. Y por favor, días. todo lo que te digan, hazlo, flaco, por favor. No, mi no, okay, madre, ahora que, ahora que fue el papá para allá, no sé, me gustaría que le pidiera por mí. Claro que sí. sí. Usted sabe que yo no creo en ese rumbo, pero pues díganle que se me ayude porque si no pues ya claro que sí, ahora no me queda el otro que cree en él y tú claro díganle que se sí. me al que te por mí porque ya me salgo no llores vuelto, por favor, no llores hijo nada más que llegue a mi jefe ahí le dicen todo le dice todo lo que pasó y la vez de sacar feria o bueno, algo voy a decir otra cosa ¿sí? ¿qué pasó? díganla por favor y No se enoje, no se alebreste, no se espante ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí, flaquito Tú también, porque, por favor, tranquilo, flaco Y no te pongas porque... rebelde, por favor Hijo, hazlo por mi hijo, sí Yo lo hago por usted, madre <risa> Ok, madre, yo, yo lo hago por usted Nomás no se preocupe Ya saben, díganle al papa que rebe por mí Díganle por mí Vaya a verlo, si es posible Y no sé. también pídele perdón, porque. flaquito, por favor Ok madre yo le voy a pedir algo. ¿no? Sí, madre yo le voy a decir algo. ¿okay? Sí, sí mi hija claro. sí, sí, sí. Dígame cómo soy el panda show que esto es una broma madre, ¿eh? Dígame cómo soy el panda show que esto es una broma. <risa> No, me digas ah, no mames, no mames. máquina ¡Yepa, yepa, yepa! No no no <risa> Ay, Madre, ¿Qué, pasó, qué madre. ¿Qué pasó? Es una broma, no es verdad, es una broma está en la radio, güey, me ¿tú? haces esto, flaco Porque la quiero mucho, ¿sabe? Que la quiero un chingo Y si no la quisiera fuera peor, olvídese Dime que no es cierto, flaco No es cierto, Te lo juro por Dios santo pues, Por mí mismo, si no yo mismo me muero No hay bronca, pero te lo juro que no, madre Tranquila, Cúrame cúramelo por Dios Te lo, lo juro por Dios, júramelo, madre júramelo, tranquila, Pero entonces, madre. ¿por qué me haces esto, flaquito? lo que para yo parada. sí sufro bastante, flaco Yo lo sé, madre, pero tranquila, no llores cúramelo sí. que yo, no, no es cierto, cierto te lo juro por Dios, yo, yo, sé que me pasé, ya mi hermano ya me marcó, ya me dijo que, que, no que me bajara a la broma, ya mi hermano me dijo ya bájale a la broma cabrón, ya estuvo suave, ya habla la mamá porque creo que ya se espantaba, me mandó un mensaje y todo eso, ¿me entiende? no es cierto flaco esto sí es cierto verdad Es verdad, es verdad, es una broma, mamá, es una broma. Márquime, ahorita, bueno, no me cuelgue para nada porque está en la radio. ¿Ese está saliendo en la radio ahorita, si no vas a rato, ¿Por qué? ¿Por qué él está en una broma, flaco? Ah, porque como fue el papa, pues me acordé dice y le voy a hacer una broma. Ya que que él, porque no lo hizo... compadre, neta lo te escucho, estás bien loco. Todo lo que dices es más incongruente. Oye, flaco, flaco. Señora Lucila, ¿cómo está? Buenas noches, soy el panda, ¿cómo está? Oiga, de, de verdad yo estoy sorprendido de, de que tenga un hijo tan cabeza hueca, por más que al principio quise tranquilizar la broma y todo. Y déjeme ah, decirle no, que... espera, espérate, espérate, te estoy, estoy hablando yo. Y dos veces ah, le regresamos la broma a su hijo y le dije, ¿sabes qué? Te estás manchando tranquilo con tu mamá. Sí, sí, sí. Y, y señora, ¿le siguió ahorita con el rollo? Sí. Yo la verdad estoy sorprendido porque Aarón... No sé y ahorita que traigo Hasta dijiste es un cabeza hueca. Ya, todo bueno. bueno señora soy el panda de verdad le pido que le dé unas cachetadas a su hijo alas. Sí con mismo. esas cosas no se juegan porque yo por dios que yo sí me destrocé muy feo eh. Y créame que le dimos le vamos a mandar la broma para que la escuche y ver, pueda entender. Mi hija se va a conectar en, en la computadora sí, sí, con él. No que le prenda el radio usted dónde vive usted dónde vive. Yo vivo aquí en el, aquí en este en México aquí en Atlisco. Ah, en, en Puebla, muy bien y, y también nos pasa su hija para que nos mande un correo electrónico Y le voy a mandar la broma completita para que le escuche Y asimile la necedad de hijo que tiene Y que es bien muy y más pendejo Pero bueno, ahora ahí está tu mami Dile y dile por qué le hiciste la broma No las que es quedar de papa y todo que eso Dile por qué le hiciste la broma Ah, pues nomás para divertirme un rato y si Me voy a divertir un rato, ando medio desestresado y pues Oye, le un abrazo y, pero con me manche. No, sé no, yo lo sé, madre. Yo sé que me manché y todo, pero discúlpame. La verdad, ella sabe. La quiero muchísimo, madre. Yo la también quiero te quiero mucho, mucho pero. Júrame lo no, es que la, no es te cierto, flaco. No señora, ah, no es cierto, no. no. Ya le dije que le hablamos de la radio. Serio? Yo soy el Panda Sembrano, este del programa que se llama Panda Show y, y bueno, pues nos dedicamos a hacer bromas desde hace muchos años aquí. Pero digo, su hijo de verdad que sí es bien necio y bien descortado. No, no, no, o sea, no lo haga porque mire, pues realmente yo sí me asusté muy feo y pues pero eso va, va, y la de verdad. Claro, no, y como, y como, para que nos entienda bien, de verdad, nos ver. comunica a su hija para que nos dé un correo electrónico a Y ver, le mandemos le paso la a roma mija, paso y la escuche mía. completita Muy bien, muy bien Ahorita bueno, nos... ¿sí? Oye, mija, no, no me cuelgues para que me des un correo electrónico y mandarte toda la grabación, ¿te parece? Ah, uh, Sí Muy bien, a ver, aguántanos en línea, a ver, Marcelita, tiéndela. Yo tengo que hacer una pausa de comercial que ya voy muy atrasado Aarón, de verdad que eres bien, pero bien... Pero bien, Tariq. Eso me gusta, Fernanda. No, está bien, está bien. No, está bien, es tu bronca y el asunto y todo, pero mira, yo, yo, yo no, me, digo, no, no. me De verdad estoy sorprendido, primero, de cuando le hice de tu mamá. Y segunda, después del regreso. A pesar de eso, no hayas aprendido y la hayas seguido después de que estaba súper recontar. Espantado. No me cuelgues. Voy a hacer una pausa. Regreso. El Banda Show, Banda Show. Visita elfandasambrano.com Monserrat, buenas noches, Monserrat. Hola, buenas noches, panda. Hola, ¿cómo andas, chancluda? <risa> Bien. <risa> Qué bueno, platíqueme, ¿a quién le hablamos, Monsi? Eh, le vamos a hacer una llamada a mi novio. ¿Y cómo es tu novio? Eduardo. ¿Qué onda con Lalo? ¿Qué bromita le hacemos? Ok, mira, lo que pasa es que él es muy celoso, Ajá. demasiado celoso. Entonces, ahorita, este, de hecho, en lo que estaba esperando aquí a que tomaran mi llamada, este, uh -huh. me marcó... Y le dije, oye, ¿lo, ahorita te marco, si te marco Y pues sí, puso así como que, ¿qué, por qué, o okay? qué? Entonces, este, ahorita, eh, le, bueno, supuestamente lo voy a marcar yo Y de favor te pido que sea un teléfono privado Ok Ajá, y ya que, que tome Uy. mi llamada, pues ya este lo saludo normal, así como siempre Ajá. Y este entonces, no sé, a ver si puedes poner ruido así como de restaurante Ajá. Para que me pregunte, ¿dónde estás? Y ¿por qué no te voy a preguntar? Y este y ya yo le digo, no, pues, o sea, ya... Eh, eh, que oye, a ver, a ver, a ver, se me está ocurriendo una cosa. Monse, eh, eh, ¿tú ah. ya estás en tu casa y él en su casa? Sí, oh. yo estoy en mi casa y él está en la suya. Él vive lejos, o sea... Él, él es de Chihuahua, pero... Pero se me ocurre hacer una llamada de número disparado. Bueno, entonces tú y yo ahorita vamos a estar en un bar, vamos a estar platicando y de repente nos vamos a empezar a dar besitos. Sí, no, mi amor. ¿cómo? Sí. Y vas a ver cómo esta va a surgir efecto. ¿Qué estuviste haciendo, mi amor? No, pues oye, este... Sí. Me algo, algo toda, pero... Sí, por... no ¿Sabes que me encanta, Rosa? ¿Sí? De verdad, sí. es una niña tan especial. ¿Y tú, hijo, cómo está? ¿Mandé? ¿Vale? ¿Cómo está tu hija? Ah, bien. Ingrándote. Bien, grandote. Bien pero esos ojos que tienes y esas pestañitas son únicas ¿eh? sí, de verdad, que... gracias por aceptar cenar conmigo es que me encantas ¿no? <risa> ay música okay. y esa sonrisa que tienes hay bien coqueta <risa> no pues gracias eres bien linda sabes mm, Sí, ya me habías dicho tú también me no muy bien oye pero tu criaturita está bien tu hijo ¿Mandré? ¿Está bien tu hijo? ¿Sí? sí, sí, sí, ahorita, bueno, se quedó con mamá, pero... Bueno, se quedó dormido. Me gustaría ser su papá. ¿Perdón? Me gustaría ser su papá. Ah, <risa> sí, también ya me habías dicho, pero no, o sea, ya tiene a su papá y pues obviamente no, está, no es buena idea. <risa> no, pero ya no practicaste bien. es un papá. <risa> Soquito, Loki, que oh se quedó escuchando God. el hijo de la chilindrina Que ahora, que ahora sí terminaste con tu novio <risa> <risa> Ahorita te va a empezar a marcar de boleto como desesperado Como desesperado, pero te digo una cosa, no le vayas a contestar Ok Porque ahorita viene la recta en esta llamada del número disparado Bueno Bueno Lalo ¿Quién habla? Ay, pues Monse. ¿Dónde estás? Ay, Chaparro, pues oh, mira, me, me estabas marcando a mi celular No me digas mentiras, Monse ¿Con quién chingados estabas hablando? Me marcaron, me marcaron a mi celular Y tú estabas hablando con alguien Yo escuché todo, Monse Márcame de tu casa a mi, a mi teléfono, ya Pues es que no... no hazlo, hazlo Lalo, cálmate. ¡No me calmo! ¡Márcame ya! Mi amor, espérame. ¿Por qué me estás marcando de un pinche teléfono desconocido? Te, te estoy marcando del de mi casa. ¡Márcame de tu teléfono de tu casa ya! De tu, de tu, de tu casa no salen teléfonos a celular. ¡Márcame al radio ya! <risa> Ay, la Marco Márcame ya, chinga madre Mi, mi amor <ríe> <¿Qué onda? ríe> Así o oh, más furioso, hijo de Calimán, o sea... Oye, eso un premio, ¿eh? ¿Pasa? Oye, no, no, no, eso quiere decir. Oye, Monserrat, tú no lo habías pintado que es el oso. No, este no es el oso, es lo que le sigue. O no sea, sé lo que le sigue. Es que no, en verdad no, o sea. Le dices Juan y explota. Oye, pero dime una cosa, o sea, ¿cómo puedes tolerar y realmente esa forma de que te hable así, mija? O sea... Porque si sí te está hablando medio feyito, ¿eh? Una es Juan Dominguez y si otra no me amuele. No, está? o sea, no. Bueno, lo entiendo porque si me. Si a mí me hubiera tocado estar del lado de él, no acto igual. Ok, a ver, ¿para dónde encaminamos miramos la broma? A ver, ¿para dónde la encaminamos? miramos? Tú dime, tú dime, quieres que entre Está marcando en celular. Eh, no, no le contes. Es más, apágalo. Bueno. ¿Por qué me tratas así, Lalo? ¿Por qué me.? Márcame, márcame, el radio, Monse, no hagas esto. Márcame el radio, ¿dónde estás? Chaparras si que no te pongas así. ¿Dónde estás? ¿Cómo quieres que me pongas si me marcaron en mi celular de otro número desconocido? Tú me estás marcando un número desconocido. Yo escuché toda tu conversación con alguien más, Monse. Márcame al radio si te interesa esta relación. Si es que me interesa, pero es que. yo chingada madre. ¿Y no ¿Por qué no me marca? ¿Por no te estás hablando así, Lalo? No, no, no, Tú no te hablo como quieras, fíjate. ¿Sabes por qué? Porque me está llamando a mi celular y estoy escuchando que estás con otra persona. ¿Eh? No, mi amor, no. Máscame, ¡No me digas mi amor! ¡No me digas mi amor! Te está amor? gritando, Monse te está gritando. ¿Y qué le pasa? Es... Ese Naco. A ver, dame. Bueno, habla Juan. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla Juan. ¿Qué te pasa? ¿Cuál Juan? Loco? ¿Cuál, Juan? El que te picó atrás del saguán y también a Montserrat. ¿Qué te pasa, loco, eh? Pásame a Montserrat. ¿por? No, no le vas a hablar así. No le vas a hablar habla? así. ¿Quién habla? Ya sabes quién habla. ¿Quién habla? Juan Manuel, de Ciudad No me ¿Algún interesa problema? hablar contigo, Pasar. ¿Tienes algún problema, Naco? ¿No puedes entender que ella y yo nos amamos? Solamente te utilizó. Estamos juntos, ¿sí? Díganos Bueno. Buena Lalo, ¿me escuchas? Sí te escucho, porque me estás marcando otro celular del pendejo con el que acabo de hablar? No, Chaparro, no No, que a no, va, Cálmate, mira, quiero que me escuches algo No, no te voy ¿sí? a márcame de mi radio de tu casa Pues nada ¿no más escúchame Nada más escúchame esto, ¿va? No, ¿qué quieres que te escuche? escuche? Nada más escúchame esto ¿Qué quieres que te diga? Después de lo que te voy a decir, te marco, te lo prometo. ¿Cuánto mi hija de tu casa! Lalo, mira, escucha nada más. ¡Habla, habla, habla! Ok, cómo se el panda show que esto es una broma? ¡A ¿Dónde? toda máquina baboso! <risa> Fue broma, fue broma, soy el panda, soy el panda, soy el panda Fue broma, fue broma, fue broma Montes. ¡Fue broma. Montes Lalo, estás en las bromas del panda show de tu madre, tu eh. <risa> Ay, me dijo conejo y soy panda, <risa> Mátale, panda Oye, ¿estás enojado? Lalo ¿Quién habla? Soy el panda Zambrano, préndele a tu radio No lo voy a prender al radio, cabrón No andes jugando con los sentimientos de lo, las personas, güey Espérate, ¿Eh? fue una broma que te hizo tu no novia No me digas ¿Qué? que me espere, pendejo, güey eh? No pechito. me digas que me espere, chinga tu madre Pinche programa <ríe> de mierda, güey Vaya oh, al infierno pues sí, por pendejos y mierdas. Pues lo que quieras, gordo, burdo, pero no te enojes, espérate <ríe> ¡Gordo, güey! <of> <ríe> ¿Viste lo que me dijo? Me dijo, gordo, que vive en el infierno Que estoy yo, que estoy yo en el gimnasio Todos los días ¿no <risa> <risa> Ya ni la dieta Que estoy haciendo ¿no? <risa> Bueno Bueno Chaparro ¿Qué chingosa habla? Hablo yo, habla Monta, nene ¡Márcame tu casa ya! Pero es que estoy en el teléfono y estoy marcando la radio ¡Me vale madre! Marca la casa ya. Es que estoy Márcame marcando. Estoy marcando la radio del FM. ¡Uy! Uh, yació más tanaditos tan azul. <risa> <risa> Marca en tu casa. Es que la le ha ocupado el teléfono Márcame de mi casa. En tu casa ya, llámonse. No ¿Sí? se vale en esas pendejadas, mufi. No se vale jugar con las personas así. Te pasaste de lanza con Lalo. No, chapado verdad. Te con una pinche broma pendeja. No, es, es, es que ¿Y quién es el otro que dijo? ¿Lastimaste a Lalo? Pues él. ¿Y ¿Por qué dice lastimaste a Lalo? O sea, que se lastimó a él mismo. No, que yo lo lastimé a él. Oh. Oh. ¿Y por qué te pide que le llames de su casa? Pues no sé, yo creo que no cree que sea una broma, o no sé. No, no, no, claro que se que sea una broma. Pues dijo esas bromitas, puturutú. Oye, pero aparte, ¿cómo te lo ordena? Llámame, llama. Yo estoy sorprendido realmente de la reacción. <risa> Lalo, no te enojes, Lalo. Fue una broma. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy tu conciencia. Tú no Lalo. eres mi conciencia, cabrón. Lalo, te hablo de la no, radio. No, me, ya, no, no, me sigues con pendejadas, güey. Pírate, Lalo, que no aguantes una bromita que te hizo tu bromita, novia. Bromita, pendejo, bromita. Por Puedes eso? destruir una relación, güey, una futura boda, pendejo. Ajá, ¿eh? oye, ¿Te gustaría p... que esa mierda te hicieran a ti? Pues créeme, Pírate. cabrón, que un día Un día vas a pagar por lo que haces, güey ¿Eh? Sí, no te un preocupes Un día vas a convertirte lo, lo en pago. la mierda que eres Y no vas a tener soy, cambio, güey Soy wey. un pedazo de mojón así enorme, compadre Eso no importa, sí, mira, si soy lo que tú quieras güey, qué bueno que lo reconozcas Pero, déjame, pero, pero Monserrat nos ¿Sí? pidió la broma, no te enojes con ella Oye, ¿no has pensado en ir con un psicólogo O con un terapeuta o algo Por esos celos tan enfermizos que tienes? ¿Te habló? Eh, Eduardo ¿No has pensado, sí, convertirse en un pinche albañil, güey? Sí, yo lo soy, compadre, todos los ¿Eh? días le, chere, le chereo hasta tu mamá, fíjate <risa> Todos los días, como ves Oye, pero ya, mira, se quiere hablar contigo, habla mira, con ella Mira, ¿cómo te llamas, imbécil? A ver, ¿cuál es tu nombre, yo, yo me llamo Gabriel Escamilla para servir ¿Gabriel Escamilla? Sí ¿Gabriel sí. Escamilla? Sí, sí Vete a chingar a tu puta madre que te Coste, parió Coste, yo no fui, Gabriel, te lo dijo <risa> este güey, ¿eh? Yo no fui, <risa> Lo que le quería decir tantos años, ¡me la ahorré! ¿Diga? Eh, ¿qué tal? Buenas noches. Dígame, señor. Oye, disculpa, se encuentra Eduardo, le hablamos de la radio. Lo que pasa es que acaba de pasar un pequeño incidente de una broma que le hizo su novia y que queremos... Híjole, sí, todo. joven, pero ¿sabe qué? Mire, este... él yo estoy ahorita, este, lo, lo estoy llevando al hospital porque se me puso muy malo el corajote que hizo... Este, disculpe mi ahorita no lo puedo atender, ¿no? Le, le agradezco que, que tome mi, mi mi actitud así muy muy cortésmente y, y gracias, en ¿no? de verdad, yo sé que esto es ah, vital, pues, pero... no, no está bien este, bueno, claro, claro, no claro, yo claro. tengo ahorita que atender ese asunto, ¿no? Sí. Oye, eh pero nada más permite una cosa, lo que pasa es que Monserrat la novia este estaba deshecha en realidad y Ah, bueno, bueno, ahora sí que eh, ahora sí que este joven sí, este, claro. pues ella debió de ella debió haber pensado mucho antes de hacer lo que lo bueno, que, pero sea, en, lo en que... realidad la broma, la broma no es así. No, no, no, bueno, sí, pero bueno, ella debió haber meditado mucho, o sea, yo pienso que hay de bromas a bromas, porque, o lo que sea. Claro, pero claro, esa, claro. Ella sabe que ella sabe, joven, que no debe de jugar, que no debía de jugar con los sentimientos de, de, de mi amigo, porque mi amigo, eh, usted no sabe bien la situación, pero mi amigo nada más me tiene, me tiene a mí de claro, ella no, no, Entonces, respeto es para ti y para tu amigo lo lo único es que ¿Sí? no, no no no yo no traer, digo claro. que no yo por eso lo estoy contestando con todo con toda cortesía y todo y se y lo vas a llevar a un psicólogo para ver la no, no. De los celos el infamioso ah, no, no no tiene, no no no, no, no espéreme vale, espéreme sí. un segundo yo ahorita los, sí. lo lo ahorita lo, lo, lo estoy este llevando para para que me lo atiendan del del malestar que que tiene ahorita del del corajote que hizo de los celos tiene sí, Ahora, mire, no, no no no no ah, no no no no de los celos joven espéreme ya ve cómo no ya ve cómo no ya ve cómo no no está este respetando usted No, no, Dígese lo que seguro, le estoy diciendo Espérame, espérame, espérame un segundo ah. Me está usted diciendo que si yo lo voy a llevar al psicólogo Para lo de los celos no, Yo hombre. le estoy diciendo que ahorita lo estoy llevando al doctor Para para que lo atiendan del corajote ¿Qué hizo? Mire, yo le hice una cosa, entonces Simón está está mal o no, ella debió de haber pensado mucho la, este la, antes de hacer eh, esta broma. ¿Tú, tú, tú conoces sí, a ¿La, ¿La conoces a ella? ¿La conoces o no? Sí, sí, sí, pero mire, mire, ya no me está haciendo plática, yo ya lo conozco a usted, o sea, todo mundo escuchamos su programa. Yo ya lo conozco a usted, usted o sea, mete un poquito para sacar bastante, entonces eh, conmigo, bueno ya se tupó con pared o sea yo soy más o menos del del mismo estilo del suyo pero nada más que yo no juego esas bromas tan ganchas joven ¿cuánto tiempo llevas escuchándolos entonces no, eh, no no no no eh. no joven ya a ver cómo no no no y ver cómo se está usted faltando al respeto joven ah, caray, usted solito se está al respeto, usted o... porque porque mire estamos hablando de un asunto muy serio ¿Y usted? No, es que, ¿Y tú, comentaste que tú, tú, tú, tú comentaste que, que nos has escuchado Y que eres del mismo estilo Sí, sí, sí, sí, por eso, joven Mira, mira, sabes que Ahorita el asunto está muy delicado Le ruego, me, me, me disculpe Yo me tengo que retirar ¿De acuerdo? Oye, mira, ¿Saleo? tengo a la Que está aquí en la línea Y que quiere hablar contigo A ver, adelante, Monse No, no, no, mire Yo, yo no quiero hablar con ella No, no, no, o sea, Si ella provocó esto déjame que Oye, Pancena o sea, yo, Discúlpame, de verdad no, Monsecita, Monsecita, mi reina Yo no, yo no tengo ya, yo, yo que hablar contigo Mira, deja después, después que eso Después de que se sortee el asunto, mira ahorita Lalo está muy malo, ¿sí? Ahorita me lo van Ay, a estar atendiendo, si no, no pero como crees si está, si está ten, si está aquí este tendido en la cama, ahorita ya, ya, ya le hablé a mi amigo para que ve, para, ahorita me lo están atendiendo dos personas, porque se me puso bien malo. Sale Monsecita, yo no tengo mucho que hablar con, yo no, yo no tengo mucho que estar hablando contigo, discúlpame por favor, ¿sale? Nos vemos. Oye, espérate, ahora <risa> <risa> <risa> les encanta hacer teatro, Monse. Y sabes que lo peor de todo que nos estamos enganchando el lugar. Bueno. No, es que yo creo que sí, ya sí, este. O sea, es que este Cuate está enfermo de cel. Oye, y dime una cosa. ¿Cuánto tiempo crees que tarde a tu novio de bajarse del coraje? No, mira, la verdad es que nunca se había enojado así. Este, no, la verdad no tengo idea. Sí, estoy preocupada. ¿Estás preocupada? Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el disco que me pediste para él? No, pues un paquete lo doy, si lo va a tirar a la basura. No, pues ahora te toca ser padrino de boda. Uy, ¿crees que me quiera como padrino de boda? Sí, pues man. igual yo ya te lo gana. Pues mira, no me cuelgues, Monse. Digo, vamos a dejarlo en paz. Si me permites, mañana te hablaré. Ok. Este, para hacer la revisión. digo, Yo supongo que vas a hablar mañana con él o al rato o algo y platicará. Eso espero, ¿no? eso espero. Y, y, este, y mañana te marco para que me digas a ver qué pasó. Y a ver qué situación y pues ya sea que le hablemos sabemos qué qué rollo, ¿ok? Ok. Bueno pues mira, no te voy a preguntar cómo seguir Panda Show porque ya ni ya. No sé. <risa> <risa> Ay Monse, no manches. Pero bueno, te mando un besito. Aguántame tantito. Panda Show. Panda Panda show. show. También puedes seguir al pandita en Instagram. búscalo como Panda Zambrano 25. Señores. Pendientes que si realmente esta broma no sale va a estar buenísima porque va a ser la broma número 10 para el señor Gabriel Filio. <risa> Les platico la situación. En la línea telefónica tengo a mi amigo César Filio, que es su hermano Cesarín ¿Cómo estás, hermano? Panda, muy contento de estar aquí con tu gente, con tu con tu gran proyecto que sabes soy fan número uno. ¿Está, está tu mami por ahí para que me la comuniques? Te la paso, te la paso. Gracias. Mamá. Sí, bueno. Sí, señora, ¿cómo está? Sí, hace su mes, ¿sabe qué pasa? Que estoy ahorita cocinando, le, le atiendo de rapidito Oye, yo, yo nada más quiero, soy, soy breve Porque quiero, sí. le, le vamos a intentar Hacer la broma número no 10 a su hijo Sé que ya se ha molestado por tantas bromas Pero es muy tarima ah. a su hijo no da chance nos da la oportunidad. Ya no, mi hijo ya no Le va a pasar algo a mi Ya no lo estás molestando ya mi más tarima pendejuro no puede ser <risa> sí, Mi hijo salió a sus amigos ¿verdad? Ya no, ya no Ya no, sí, pues, te, te autorizo yo a Más con mucho cuidado. ¿Qué güey. ¿Quién más está ahí de la familia para poder platicar, señora? Está aquí el tío Paco, mi hijo. ¿Don Paco está? Se lo paso, oh, páselo. Paco. No, espérame. Pues no. Paquito, ¿cómo estamos, Paquito? Eh, estoy, estoy bien, no he tomado mucho. Yo solo me aliviano. ¿Quién habla? Habla el panda. Ah, ¿qué pasó, Pandita? Aquí estamos tomando traguitos, que hace mucho calor. Estamos tomando unas cubitas desde las 10 de la mañana. Oiga, tío Paco, ¿no le comentó el buen Cesarín que la noche de anoche nos reunimos el buen César y el Gabriel y su servidor en una sí. desvelada de un proyectito que estamos planeando, ¿no le platicó? No, no sí, apenas lo vi apenas llegó nomás a bañarse olía a tebolera, taxista y el de los tacos Oye, ¿pero qué, qué, qué le ha dejado a Gabriel? O sea, ¿le duro al, al alcohol? Por pues todos los estamos metiendo ahorita, ¿verdad, pande? Ya sabes que siendo conocidos tuyos, pues nos animamos más ¿no? Qué bueno, tío Paco No, pues sí, no no me queme el radio, por favor <risa> Ya sabes, Pandita, que hoy esto te felices, ¿verdad? Qué bueno, tío Paco. Pues ya no chupe tanto, tío. Pues si te animas, tú nomás me dices. <risa> Un abrazo, tío Paco. Páseme, ¿quién está? Ahí? Ya está esa ¿no? Te lo paso, mijo. Gracias. Dejo, vez, este. Bueno. Oye, sigue chupando tu tío, sí, No, no hables con mi tío, no conoce ya. Sí, ¿qué edad tiene tu tío? Tiene 72 años. Bueno, antes de hacer la broma y explicar, déjenme compartir con el auditorio. La noche de anoche tuvimos una velada muy interesante entre César, entre Gabriel... El Filio y el panda, porque se está cocinando, se está preparando un proyecto muy interesante. ¿Estás de acuerdo, Cesarín? Estoy más que emocionado y de acuerdo. Eh, bueno, no vamos a platicar más porque obviamente no podemos hacerlo. Pero bueno, ayer acabamos el show a las 10 de la noche y tenemos una cita a las 11, a las 11 de la noche, porque bueno, el César tiene sus actividades, Gabriel tiene sus actividades, yo tenía que terminar el show. Y bueno, nos quedamos de ver a las 11 y el señor Gabriel Filio Hola. llega hasta las 12 de la noche. Imagínense nada más El hermano irresponsable de este señor hasta las 12 de la noche Pero no solamente llegó una hora después Sino llega en estado de ebriedad hasta las chanclas. O sea, tenemos que platicar un proyecto Un proyecto muy importante para esta empresa Empezamos a desarrollar Empezamos a platicar, a ponernos de acuerdo Y el señor en la primera reunión de trabajo llega borracho. Como el tío Paco. Como el tío Paco. Ya vimos, ya vimos que esto viene de familia. Yo la neta y tengo que decirlo, César, y no me dejarás mentir, yo me molesté mucho, ¿sí o no, señor? Cierto, es cierto. Yo me molesté mucho, me salió lo zambrano y la verdad sí dije cosas que no me arrepiento, no lo dejé de baboso, de irresponsable, de inmaduro, etcétera, etcétera. Y de ahí es donde viene la broma. Tu hermano sabemos que es una persona muy noble, una persona que estimó mucho, al igual que ti de todos los filios. Este, pero es muy noble y es muy tarima pendecor. Llevamos nueve bromas, nueve bromas que le. No es dicho. posible, panda. Esta es la broma número 10 Entonces, como pasó esta junta o esta reunión la noche de anoche? La idea es que César le va a hablar, le va a decir que yo estoy muy molesto y por la situación de llegar en estado de ebriedad, Y siento falta de responsabilidad Que me bajo del barco Y que el panda ya no se une al proyecto Obviamente tú le vas a echar la culpa por el cul Porque el culpable de esto Es él Y te está perjudicando a ti Y bueno, pues el estandarte Te lo dejo completito ¿Qué oboles, Cesarín? Viene, señor ¿Va? Viene Ya está ¿Listo? ¿Preparado? Listo Marcamos en este momento las bromas en el panda show Show, show, show ¿Localizo a Gabriel? Bueno. Hola, buenas buenas tardes. Buenas, ah, ¿Localizo a Gabriel ahí? Hola. Hola, hola. ¿Quién habla? Soy soy César. ¿Con quién hablo? Ay, es que no oigo. Perdón, ¿ahí localizo a Gabriel? ¿Sí? ¿Quién le llama? Su hermano César. Ay, permíteme, César. Gracias. Sí, si no se oye. Es César. ¿Qué pasó, hermano? Gabriel onda güey? ¿Dónde estás? Estamos comiendo unos tacos, ¿por qué? Oye, ¿qué, qué, qué hiciste, güey? ¿De qué, güey? Acabo de hablar con el panda, hay un mega oso, ¿eh? ¿De qué, güey? Está muy molesto, a mí me insistió en hablarte, te he tratado de colocalizar, pero no contestas. Y, este, está, está muy molesto, ¿qué pasó? ¿Se pelearon o qué pasó? Que si nos peleamos Toño y yo Sí, ¿qué pasó? Está muy molesto, güey No, nada Desayunamos Y él se fue Y yo me quedé No, estuvo muy bien no, no sé qué pasó De lo de ayer, Gabriel Yo me quedé muy sacado de onda Pero ahorita me habló Y me tiró un rollo Y me dijo Por favor, habla de Gabriel Dile que Que no, no lo quiero ver ahorita Que vamos a se enfríen las cosas El proyecto va muy mal Lo está deteniendo el proyecto Está muy molesto Por lo de ayer, güey Pero, pero, espérame Toño se quedó muy bien conmigo, ¿no? No, no, no hubo ningún problema. No, te estoy diciendo lo que pasó hace media hora güey Me acaba de abrir, me acaba de hablar el panda y me dijo que lo estuvo pensando y que mejor no le va a entrar a nada, que si eso fue ayer así, que va a ser en, en, en una presentación, en un I, programa de I, tele, está muy sacado de onda. Ay, que no mames, o sea, digo Yo sé que llegué con mis copitas pero que no, no mames, o sea, pero sabes cuál es la bronca aquí Gabriel que ya tronó el proyecto, o sea me dijo, ¿sabes qué hermano? Perdóname pero yo no, yo no conocí a Gabriel así y no sé qué me espera de ti, o sea también me la volteó a mí, güey. Me la volteó a mí y me dijo, ya vi que es un rollo de familia, ya había tenido con, con Mario, nunca he tenido problemas, pero una vez llegó tarde, entonces ya vi que es rollo... O sea, yo no sé si está exagerando o qué onda, pero sería bueno que le hablaras. Pues, yo no tengo teléfono, que me marque, ¿te vas a hablar con él? No, lo que pasa es que yo te quise... Él me dijo, te voy a pedir que hables con Gabriel y no nos... Le digas que por favor no me busque, o sea, yo no, yo no sé qué va a pasar hoy porque... No quiere verte, está muy molesto. Pero yo nunca lo nunca lo había oído insultando tanto, ¿eh? Pues a mí me dijo que este rollo estaba ya muy cocinado, pero que nosotros estamos jugando con esto, que tú estás jugando con él, que te estás burlando y que no sabes si lo estás haciendo a propósito para desquitarte de algo. No no mames, ¿cómo crees? Esto, cabrón? O sea, pero que, güey, no estás llevando entre las patas a mí, pinche Gabriel. Cabrón. No, oye, güey, pero yo yo no, no, está tanto feo porque ayer me tomé dos copitas. No mami. No está muy, está muy enojado, muy enojado. Dice que que habló con gente de ahí y se le ocurrió comentar entre bromita que llegaste muy dirigida, la gente le dijo, no queremos alcohólicos aquí. Sí, que no, dijo, no queremos alcohólicos, aquí no vamos a entrar en una, una bronca que, que ¿Cómo, una ¿cómo le anda comentando a la gente? Que yo, yo, yo soy mío, o sea, si, si cojo en la noche también lo va a comentar, ¿no? Sí, lo que pasa es que él, él les dijo les dijo que hablamos ayer y yo dijo, sí estuvo chistoso porque el Gabriel llegó medio tarde con unas copitas de más y se prendieron de ahí y entonces el pan dice, la regué, pero también me agarraron a mí y me sermonearon en una oficina, güey. No quiero, no quiero hacer nada, ya se canceló lo del sábado por lo pronto. Ah, caray, yo no tengo teléfono para hablarle, cabrón. Es urgente, pero sí me pidió, como te estaba tratando de comunicar contigo, me dijo, yo aquí tengo un teléfono de alguien que habló, a ver si es, qué bueno que sí fue, pero lo que me estás diciendo es que, que ya tronó el rollo y que no te quiere ver ahorita, entonces yo no sé si era bueno que le hables o no, a mí lo que me da mucha tristeza es que ya nos llevaste entre las patas a todos, Gabriel. Yo estaba muy yo estaba muy ilusionado con esto, güey. Oye, es que yo, yo hablé hace rato con otra persona, te dije que íbamos a otro programa y ya les dije que, que ahorita no. Y estaba muy ilusionado, ya lo he conseguido todo, güey. ¡Ay, pinche, eso no te pones? El... O no, Oye, sí, Gabriel, es que estás en otra onda, güey. O sea, esto era, este era chamba, la regaste, güey, gruesísimo, cabrón. Ay, si te entrona, amigo. Me voy, güey. De mi casa. No. Oye, güey, no te pongas en el... No, de mi casa. Sí, güey. ¿Qué estás? Oye, güey, qué buen pedo. Es mi idiota, güey, la regaste. Oye, cabrón. ¿Qué? Oye, estás llorando. cabrón! No, güey. No manches, güey. Todo lo que nos dijo ayer era muy... güey güey, fue fue por no no, todos esos proyectos, no mames, está tranquilo, güey. estaba en tus manos, Gabriel. O sea, solo tenías que llegar media hora antes, bien, güey. Güey, mejor que Ay, chinga. La mames. Perdón de la mames. Yo he hecho llamada, Gabriel. Me, me voy a ir, güey. Me siento mal, me siento muy mal, güey. Tengo, ay, tengo no. la presión alta o algo, cabrón Ay, no mames, piches, ¿no te pones los cabrones? Ay, cabrón. ¡Güey, te hablo rato, güey! ¿qué okay, güey? ¿Ok, cabrón? <risa> <risa> ¡Ojo, este se metió en su papel! ¡O sea, no manches! ¡Ay, ay, ay! Este está corto... Méndigo César cortó hasta el teléfono. No sé si en este momento me voy a hablar. Este... <risa> A ver, ¿qué hacemos? Voy un corte mientras restablecemos la comunicación o ¿No aguantamos la tiempo. Vamos un pequeño corte, ¿ok? Vamos a una pausa comercial, señores. ¿Cómo bien esta broma? No sé, pero es la broma número 10, Gabriel Filio. Regreso después de la pausa. A ver, ¿regreso? ¿ya estamos de regreso? ¿Ya estamos de regreso? ¿Ya, ya? Me está hablando ahorita el incauto por el sistema del aparato del click. Me, me está hablando Gabriel, este... Vamos a ver qué tránsito. No me estamos trabajando! Bueno. Oye, este, oye, me habló César, que que chocó, que... Qué, ¿Qué pasa, cabrón? ¿Chocó? Sí, que chocó, güey. Venía, lo que pasa es que me dice que tú te lo mucho. No sé por qué, güey, si yo me estaba bien. Y que, este... Y que chocó ahorita, se puso a llorar y la chingada, y que por ahí se le valió madres. Y entre que estaba llorando y cabronado, me dijo que chocó, güey, algo, güey. ¿sí? No, no, no, no, no, este... Ah, cabrón. ¿no? no, dejo ahorita le llamo a ver si está bien. No, no, lo del proyecto sí, sí hablé con él. Este... por la neta lo estuve pensando reflexionando y... Y por la neta no, ya, pues a la fregada, güey. Pero bueno, pues eso ya lo platicamos después tú y yo, ¿no? Que estoy ocupado. Pues como quieras, compadre, pero... Ya no entiendo nada, cabrón. ¿No entiendes nada de qué? ¿por qué cambiaron las cosas así, carronomales? Ay, Gabriel, por favor, o sea... ¿Cuántas veces te he repetido las cosas? O sea, mira, muy sencillo. La primera reunión de trabajo que tenemos para hablar el proyecto de tele... O sea, llegas una hora después... Que tú estabas específicamente para hablar del proyecto Y después llegas briago y, y he entrado a una retrospección Sabes que yo soy muy analítico y, y la neta pues ya no me subo al barco wey. O sea la chingada pues Este proyecto tú sabes que realmente lo estoy haciendo por ustedes Ya no me subo al barco Mejor mira tranquilito Sigo con mi programa Sigo con mi responsable en la radio y punto Bueno pues cabrón Se me muy, muy drástico Porque yo he llegado ayer así tú y yo ya habíamos platicado y yo ya tenía todo entendido precisamente más bien la plática era sí, tristeza, por eso no consideré que digo no hice no algo tan serio como para que tomaras esas decisiones pero bueno bueno si son tus conveniencias pues así está bien cabrón. pero lo que sí me preocupa es que este pendejo que te chocó para andar encabonado conmigo pues déjalo lo que le hizo ver si tiene apoyo y bueno ya después hablamos no te dejo que yo sí trabajo Pero <risa> escuchaste, compadre, no, no, no, no, escuchaste. <risa> <que escuché. risa> Oye, ¿cómo lo rebato? Eh? Te dejo porque yo sí trabajo. <risa> Ay, palita. Oye, creo que, creo que ya nos estamos acertando, a tu hermano. Entonces, ¿viste cómo? ¿Viste la actuación de que? ¿Qué? ¿César? ¿Cómo? Ah, no, no sabía. Sí, sí. sí. Muy bien, muy bien. Pónmelo, qué, pónmelo, pónmelo, ¿Viste qué, ¿Viste qué actuación te estoy enseñando, compadre? ¡Qué bárbaro, panda! No, no, no. ¿Cómo se actúa en la broma? ¿Viste mi seriedad? Sí, señor, me encantó. Y aparte, ¿sabes Que Yo no puedo creer lo imbécil que es tu hermano. O sea, llevamos mucho tiempo Es así de escuchar, escuchar el panda show. Sabe todo, pero sigue cayendo en las bromas, güey. O sea, hay que morir. Eso es lo que más me sorprende de esto. Las bromas del panda show, Gabriel, décima broma, Sigue cayendo. <risa> <risa> bueno, toca tu turno, señor, así es que Marco en este momento las bromas están aquí. Son, Yo me quedo calladito, ¿vas tú? ¿Ya fue micro y estás tranquilo? Sí. Hey, te toca tu parte. <risa> bueno, Gabriel, ¿sí? ¿César? Sí, bueno. ¿Qué pasó, güey? Güey, le pegó un pecero, cabrón. O sea, es la peor de la suerte. Le pegó un pecero, güey. ¡Ay, oh, la madre! Estoy esperando se esperan el seguro aquí. Parece que no va a haber bronca, güey. Oye, César, acabo de hablar con con Toño. Y sí, me dice que analizó la situación y que la... verga la chingada, cabrón. Pero... Ay, cabrón, se me hace, se me hace muy trágico este pinche pedo que lo toma así, el pinche Toño. O sea... ¿Tuviste bronca con él o qué pasó después? No tuve nada de bronca, cabrón. O no, sea, es que fue, fue la bronca de, de, de llegar así, Gabriel. Pinche, no, ya, o sea, ya, ya valió el rollo, pero bueno, pero... Oye. ¿Qué pedo? ¿Tienes contacto con algún algún comandante o algo? Estoy acá por acoxpa coxpa, güey. No, pues yo ya no tengo contactos para nada Visto lana, no traigo ni un peso güey. Bueno, dime dónde yo voy para allá ¿Cuánto necesitas, güey? Te puedo lanzar acá, estoy, estoy en Cafetal ¿Te acuerdas dónde era Cafetales? Estoy por donde trabajábamos En un lugar que había en Cafetales. ¡Ay, no mames! Sí, Hasta allá güey Sí, sí, o sea, este, no le pasó nada al PC, un rayoncito, pero me la quiero armar de jamón, o sea, ya afortunadamente me calmé. Pero es que todo lo, lo, lo originaste tú, güey, o sea, pinche Gabriel. Es que no mames, no, no, no, no me quieres mirar culpa de todo. Sí, eh, güey, no me meches, ¿quién organizó todo este rollo con el panda, güey? O sea, a mí me habló el panda, no quiero hacer nada, yo estaba, Gabriel, o sea, yo me dejé de ir el fin de semana, a mi a ir a Querétaro, y dejé de hacer esto sí, sí, sí. para hacer el proyecto, güey. Tú lo echas a perder sí, todo, ayer. güey. Ah, Mira, dime dónde estás y yo voy a ayudarte, cabrón, y ya. Digo, si me quieren crucificar, crucificenme, ya la chingada. No será la primera vez que lo hagan, cabrón. Sí, y sí, aparte pones de víctima, güey, no manches, acepta... No, no me, pongo, no me pongo de víctima, dime, Gabriel, ¿dónde estás, güey? O sea, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo, güey? Estamos trabajando, güey, no haciendo tonterías, güey, no manches, cabrón. Eh, oye, ay, cabrón, no mames, me estás agarrando muy, muy... Sí, Qué no! haces trabajo, güey, no... ah, ¡Ay, no ¡Ay, wey, no mames! Que yo, patito pendejo, wey. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no no mames! ¡Ay, no mames! ¡Ay, oye. Ya ¡Ay, no mames! ¡Ay, no no mames! ¡Ay, no ¡Ay, no no no no mames! Tú cambias a la gente, pendejo. Uy, ya. Ah, Gabriel, cabrón. Bueno, güey, ¿qué quieres que te vaya a ayudar o no, cabrón? No, no, solo no, no. quiero, quiero, quiero, quiero que me des entender algo, cabrón. ¿Qué? ¿Cómo se oye el panda show? La broma número 10. ¿Qué pasó, amigo? ¡Respira! ¡Inhala! ¡Exacto! ¡Puta madre! ¡Dónde dejé mi vaso de anoche, güey! ¡Necesito un trago! Yo lo platicé ahorita con el auditorio. No puedo creer, Gabriel. La broma número 10. Nos vimos por la mañana. Pasó lo del antecedente de la noche de la reunión. O sea, ¿qué pasa contigo? ¿What happened to you? No, no. Switch, hazme un favor. Escúchale. A su madre, los dos peces Es tra trabajo, carnal, es trabajo <risa> Hijo de la <risas> Oye, ay, ay, ay. No manches, finge, coño, no lo vayas a sacar eso ya güey. Voy a hacerlas me reír de todo De todo duro. Imagínate, cuando tengamos el río, Ahí está, ahí ese imbécil que siempre cae <risa> Oh, no, no. Oh, hermano, solo para decirte que te quiero mucho <risa> sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hermano, no está ahí, hermano ¿Te pusiste malo? Claro, es un idiota guay, un buen pedo <risa> no, no manches Y luego te hablo a tí, Toño, y me sale Ya, ya, váyanse <risa> Oye, <risa> me encantó cuando te digo Cuando te mando el frío y te digo Vámonos, bueno, nos vemos después, yo sí trabajo <risa> Hijo la Oye, tío, no. Tío, pero no te das cuenta Tú has colaborado Sabes perfectamente cómo trabajamos. O sea, es la broma número 10. Sí, güey, pero es que sabes qué es el problema, que tú eres muy, muy audaz y agarraste un... exactamente el... El proyecto que estamos haciendo El que ayer llegué yo pero y todo eso. Que, y desde ayer me estás trabajando, güey. Abuelita de banda, pues yo sé para dónde voy. de eso vivimos en el panda show de las bromas. Digo, sí, pues ya narramos sí, un cliente claro. que es bien tarima, pendeco, pero por eso somos cesarín. Qué bárbaro. Qué bárbaro, hermano, me sorprendes, ¿eh? ¿Cómo estáis con ese baboso otra vez? Oye, gracias por el título, cabrón. No, el baboso es del panda Me <risa> no es como lo No que no manches. Oye, ¿sabes? oye, compadre. ¿Quién pasó, compadre? ¿Y cuántos llevas? No, este, ah, este, mira, eh, ¿de qué? ¿De alcohol? No, digo, ¿cuántos vasitos? Sí, claro. Ah, sí, claro, claro. De no, chip. vamos a comer unos tacotes ahorita, cabrón. Eh, pero se me, se me se me, fue hasta con el chile y no es el burka. Ándale, estaba sentado echándote ahí. <risa> <risa> Mismo sí, de domicilio. <risa> Por ser bonito, Gabrieline, oye no. qué lindo, lo, lo, oye, y el proyecto sigue en pie, Toñito. Pues no. Yo ya no trabajo con ustedes, bye. <risa> <risa> Yo platicaba y le explicaba ahorita a la raza la, la situación de anoche de nuestra primera reunión De trabajo para un proyecto que bueno No podemos platicar aún Imagínense qué padre podría venir este proyecto y, este, y bueno pues también tú compadre Digo perdóname pero es la neta Primera reunión de trabajo no me cansaré de decírtelo Llegas tarde y briago O sea Ahí está el precio Esta broma es la planeamos César Y yo bueno la planeó tu servidor César Obviamente aceptó ayudarme Es el precio por hacernos esperarte y luego pero luego llegaba o sea si igual de... estábamos en la reunión platicando y todo a ver cómo vamos a manejar el negocio que hacíamos y de repente decía bueno es muy importante que ustedes platiquen de los porcentajes <risa> y ya no platicábamos todo y como los 30 minutos bueno yo opino que usted es importante que hablen de los porcentajes <risa> Pasaba otra hora y lo mismo. Bueno, yo creo que usted es importante que hablen de los porcentajes. O sea que realmente la reunión fue entre César y yo, Gabriel estaba al lunático, ¿verdad? Y nada más. ¿Cuántas, no, bueno. me, ¿Cuántas veces me dijiste que me querías, Gabriel? Es que yo los quiero mucho, de verdad A todos ustedes, no saben nos... los quiero Pero fíjate eh, que nos, nos faltó hablar de los porcentajes güey. Sí, nos faltó hablar de los porcentajes Oye, ¿eh? oye no, que por, por cierto, me gustaría echar una platicada de eso, de los porcentajes, no lo entendí <risa> <risa> Oye, ¿sabes qué tenemos que hacer con Gabriel? ¿Qué? que trabajar, ¿eh? Bueno, nos vemos, Gabriel. Nosotros sí chambeamos, ¿eh? yo también voy, me voy y no te digo a dónde porque te va a dar coraje, papá. Nos vemos, ¿eh? Nosotros aquí en el show echándose tacos y después echándose patadas y todo. Nos vemos, amigo, te queremos. Igualmente, gracias. ¡Qué Oye, oye, ¿ya viste cómo se engancha tu hermano? O sea, no manches. ¡Qué barba! De verdad. Y prepárense, porque vamos a planear, no sé cuándo, la número 11. Hoy <risa> pronto <risa> el panda show. Oye, la broma número 11. te un flipón A ti no que te he hecho broma, Cecil. Ni se te ocurra, mijo, meterte con, con mi hijo, ¿eh? Ya <risa> sabía niva. Te mato porque este sí es mi, mi, mi consentido, pandita. Nos vemos, visteo Cesarín. Panda, muchas gracias y, este, qué mendigo eres, cara. ¿Y yo por qué, güey? <risa> <risa> perro. Yo Amigos, no, no lo escuchen ya, es un desgraciado. Este no es un panda, es un perro. Cuídate mucho, te mando un abrazo y estamos en contacto. Nos vemos, bye-bye, señores. Tengo más en el Panda Show. Panda Show.